Paula Salvochea, compañera que no sé dónde está ahora, está del otro lado de la Operación Técnica. Julián Pelliz, acá de Radiográfica operando este programa. Y está la señora Mara, que ya es una amiga de la casa, que vino muchos años. ¿Cómo estás, Mara? Hola, ¿qué tal a todos? Eh, muchas gracias por recibirnos. Acá estamos, como siempre, con la cola 13, participando de este espacio eh, cultural y social que le permite a los niños participar... ...del barrio y de las instituciones. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenida y bienvenidos a todos los chicos que están acá. Saludos a Patricia D'Ambrosio que estuvo ahí haciendo también su parte de, de, de que esto sea posible. Anda por atrás. Somos mucha gente hoy. Hay gente por todos lados, ¿no? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, a ver, entonces, ¿qué escuela es? Contame. Eh, nosotros somos la escuela número 13, distrito 4... ¿Y cómo se llama la escuela? República de Chile República de Chile, entonces bienvenida y bienvenido a los chicos de séptimo grado de la escuela República de Chile Sí, sí. Bien, hay una particularidad, ustedes ya visitaron esta radio Sí, sí. en cuarto grado Cuarto grado, bien, ¿cómo es tu nombre? Luján Flores ¿Vos viniste en cuarto grado? Sí ¿Te acordás algo más o menos? Poco ¿Más o menos? Sí ¿Te acordás? ¿Sí? Más ¿Quién menos. se acuerda? ¿Quién estaba nervioso cuando estaba en cuarto? Yo <risa> ¿Estabas nerviosa? ¿Te acordás? ¿Y de qué habían hablado? ¿No se acuerdan? Yo no me acuerdo. Nosotros yo había... habíamos leído un cuento. Ah, leyeron un cuento. Mirá qué memoria. Yo, yo hablé de los bomberos. Mm. Yo era deportista de fútbol. Ah, entonces sí que se acuerdan, ¿eh? De lo que hicieron en cuarto. Mirá qué bien. Y vos no, vos habías faltado ese día, me sí, dijiste. Así sí. que por suerte ahora llegó tu oportunidad de estar acá <risa> en la radio. Muy bien. Bueno, cuéntenme... Eh, Séptimo grado, ¿todos ustedes hicieron la escuela desde primer grado o algunos entraron después? Sí, de yo, de sí, sí, de primero. Desde de primero. ¿Tienes jardín la escuela? Sí, sí. ¿También fuiste al jardín? Sí. ¿Cómo te llamas? Florencia Cabo. Florencia. ¿Te acordás del jardín? No. Sí, sí. ¿Sí, te acordás? ¿Todas estas personas que están acá eran tus compañeros y compañeras? Eh, sí, algunos. Algunos. ¿Quién entró hace poquito? ¿Quién fue el último en entrar al grado? No, no ¿Todos, todos hicieron toda la escuela. Mirá qué bien, qué bueno y escuchen qué es? las seños todavía están o algunas ya se fueron de la escuela algunas están fueron qué seño está todavía eh, está la señora Mara la señora Marcela Marcela de qué grado era eh, séptimo séptimo y de los grados cuando eran más chicos ¿alguna seño queda? Lidia sí, Lidia. Lidia de qué grado era tercero, tercero. tercero. bien ¿se acuerdan de Lidia? Sí. Sí. sí y las demás no están más Nilda, Nilda Lilda, de qué grado sí. era Nilda de, de tercero de. también, y de y quinto. Bueno, ¿qué se siente llegar al séptimo grado? ¿Pasan de grado? Sí. sí. sí. Oh, todavía falta igual, no se hagan tampoco tan los cancheros y cancheras que <risa> tienen todo resuelto, falta medio año todavía. ¿Cómo viene? ¿Ya están Mira. tristes, despedidas, contentos, sí, sí. contentas? Sí, sí, sí. Tristes. Tristes. tristes. despedida. El clima es que se van a extrañar. Claro, si están desde primer grado, de jardín. Sí. <risa> bueno, cuéntenme quién me trajeron para que charlemos. Hoy, el centenario de la escuela. Ah, ¿este año es el centenario de la escuela? Sí. Mira. El 18 de septiembre. Eh, trajimos varios proyectos ¿Sí? para compartir y también algunos saludos. A ver, vamos a escuchar algunos saludos. Un gigante en un circo itinerante. ¡Hola, escuela! ¡Feliz cumpleaños! Hola, mi nombre es Vanessa. Hace 12 años que conozco la escuela. Quería saludar y felicitar por el centenario. Eh, muchas felicidades. Eh, hola, buenos días a todos. Eh, yo soy Vanessa, eh, una mamá del colegio. Eh, quería saludar por el centenario, eh, felicitar a todos los docentes que compartieron este tiempo con mi, mi hija y, bueno, y felicitarlos que... Eh, es un colegio excelente eh, Muchas felicidades para todos Y ahí empiezan los saludos Claro, si es el año del Bicentenario Van a estar recibiendo saludos y felicitaciones todo el año ¿Hay fiesta en septiembre, me dijiste? Sí, el 18 de septiembre ¿Va a haber fiesta? Sí Sí, va a haber fiesta, ¿no? ¿Nos van a invitar? Sí, sí Bien, nos van a invitar <risa> Qué bueno, señor Mara me va a invitar, ¿no? Obviamente <risa> Muy bien, entonces El centenario de la escuela, mirá vos, mirá que justo les tocó a ustedes el séptimo grado. Imagínense que las personas que inauguraron la escuela, ¿cómo se las imaginan? ¿Pensaron en eso? No. no. no. no. ¿Cómo serían las personas que fueron alguna vez a primer grado hace 100 años? ¿Cómo serían? Terrible, ¿no? Pensar eso. Bien fuera ir al no sé algún familiar lejano, alguna tátara, abuela puede ser del barrio. ¿Todos ustedes viven en el barrio de la boca? sí ¿Quién viaja para ir a la escuela? Yo. ¿Vos viajas? ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿De dónde venís? De Villa Más cerquita Dominico. por fin. De Villa Domínico. Muy bien, Villa Domínico. ¿Alguien más viaja? ¿Vos de dónde venís? De Lanús. De Lanús, mira, viajan. El resto acá Boquense, ¿son todos de Boca? No, no. Sí. Oh, de River. De River. Sí. no. no. ¿Quiénes son de River? Se les va a caer el micrófono en la cabeza, ¿eh? cuidado. No, cuidado. No. Bien, bueno, vamos a lo que están trabajando en este año centenario de la escuela, los proyectos. A ver, ¿quién me cuenta un poquito? Dale. En, en primer grado eh, hacen proyectos de, de reciclaje, cancioneros, videoclips. Y en segundo hacen poesía. Y en tercero hacen cuentos con ogros. Y. Por ejemplo, en quinto hacen eh, talleres de juegos. Y sexto y séptimo estamos viendo la globalización. Que es de ah, la porque son hoy. grandes, claro. A ver, ¿qué es un poco? ¿Me querés decir un poco de sí. qué se trata la globalización? Sí, hablamos de todo lo que se globaliza en el mundo y, to y de los países que tienen. de los países y. Algo, lo que se globaliza en el mundo, que es lo que se hace globo o no? No. Ay, ¿Qué sería? ¿Qué me cuentan poco? Expliquemos a un quienes nos están escuchando. Un sistema económico mundial. Un sistema económico mundial, bien. ¿Qué más saben de la globalización? Que se hizo en el siglo XX y tiene importantes avances tecnológicos. Bien, es un fenómeno del siglo XX, sí. tiene mucho que ver con la tecnología. ¿Y qué provoca la globalización en nosotros las personas? Cambios. cambios. Provoca cambios. cambios, ¿qué más? Si nos encontramos hoy con una chica o chico de... ¿Ustedes cuántos años tienen? 12. 12. 12. De otro país lejano. ¿Es muy distinto a ustedes? Sí. ¿Sí, sí no? Sí, ¿no? Sí, ¿Más, más, o menos. más o menos. Más o menos. ¿Algunas cosas en común van a tener? Sí. sí. ¿Tendrá que ver algo con la globalización sí. eso? ¿Puede ser o sí. no? Puede ser. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Puede ser la que la se globalicen tecnología. los consumos culturales, ¿no? Sí. A partir de la tecnología. ¿Puede ser o no? ¿Qué más estuvieron investigando sobre la globalización? La Bienal Azul. A ver, contame un poco. La Bienal Azul es un. Es... Dale, no importa. La Bienal Azul es un. Inter... un inter... Más cerquita del micrófono. La Bienal Azul. La, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. Con ¿Qué difícil? ¿Contemporáneo? Dificilísima. Bienal de Arte Contemporáneo, dale. De América del Sur. ¿Se va a hacer este año? Sí. mira Bueno, ahora me van a contar mejor. ¿Qué les parece? ¿Escuchamos un poquito de música? Porque es viernes, arranca el fin de semana, sí. mañana no sí. se levanta sí. nadie temprano. O oh, sí ¿alguno se levanta temprano? Sí, por entrenar. sí, sí, sí, sí. para entrenar. No. Para entrenar qué entrenas? En boca. Mira, mira. ¿Alguien más se levanta temprano? Yo, sí. Acá allá y a él, porque se despiertan las niñas temprano. ¿Vos para qué? No, por nada, me despiertas ahora oh, sí. Oh y porque... otra, plomo pues, <risa> con reloj biológico. También eh, sí. También. ¿Ponemos un tango ahora? ¿Les parece bien o no? Sí, sí Sí, dale Y no sabes qué trone hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, es eh, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, La mano fraternal Que Dios te dio qué desencuentro Si hasta Dios Está lejano Sangrarás Por dentro Todo es cuento Todo es fin. En un corzo a contramano Un grupito trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de atarás hasta el reñido. Te rieron de tu abrazo y ahí no más, te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés, creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total, fracaso caso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Ahí nos escuchábamos unos tangos acá en la radiográfica. Qué raro escuchar tango y no escuchar reggaetón a esta hora, ¿no es cierto, Julián? Sí. Bien, estamos en el estudio de radiográfica con Lautaro, Alan, Azul, Giovanna, Flor. Allá está Luján, Lara, Demian y Pili. Estábamos charlando sobre globalización y la cultura, ¿cierto? Sí. A ver si retomamos desde ahí. ¿De qué estábamos charlando? De la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. Ok, ¿qué es eso? Eh, es para hacer, son proyectos de arte uh -huh. contemporáneos que se hacen por todo el mundo Mira, ¿y ustedes estuvieron viendo algo de eso? Sí, hicimos sí. proyectos A ver, ¿qué proyectos hicieron? Cuéntenme un poco y, y acá un amigo mío, de un compañero ¿Sí? Hizo un proyecto de taller de tangos ah, de, mira, Para justo la gente, que... sí, taller de tangos gratis para la gente de, de la zona de La Boca, para que la gente del barrio pueda aprender a bailar tango gratis. Qué bueno eso. ¿Vos sabés bailar tango? No. Yo tampoco, che. Pero está buenísimo, ¿no? Sí. Bien, ¿qué otro proyecto? Eh, un compañero, Lisandro Medina Calvente, de séptimo B, hizo un, un taller de juego de, de arte creativo, que los niños jueguen sanamente y y salgan de los peligros de la calle como una juegoteca sí mira qué bueno buenas ideas eh quién tiene más proyectos es el mío a ver uy yo dale eh, yo hice yo hice uno donde cada uno tiene que presentar un dibujo que tenga un toque especial eh, un toque especial wow qué es eso un toque especial algo que sea un dibujo único Que representa a la persona Ay, re, me re es ya, re difícil, único, <risa> especial ¿Qué, qué re, ¿Retratos? Eh, bueno, cosas así ¿Y el O que... que sea cualquier otra cosa pero que te represente uh -huh. Ajá, mira. Y el que gana, gana lo que necesita, ropa, comida o casas Uy, tiramos la casa por la ventana, bien ¿Vos qué pensaste? Sí, que cada, cada artista para ser profesional tiene que pagar Sí. Pero mi idea, como representante, si yo fuera representante del barrio, le diría al gobierno que abonará tan, tanta plata para pagar a las clases. Y que sea gratuito. Me gusta tu proyecto. Está buenísimo. Ustedes saben que hubo un tiempo donde había como proyectos de eh, presupuesto participativo para cultura. Entonces la idea era, así como están haciendo ustedes un montón de ideas... ...en relación a cultura... ...que después los vecinos y las vecinas pudieran votar... ...y que el Estado financiara ese proyecto... ...que surgió de las propias personas... ...que viven en el barrio... ...y también había otro proyecto que era que... ...siempre hubiera un porcentaje de lo que tiene el país de dinero... ...destinado a la cultura... ...para que en todos los barrios, como vos decís... ...pueda haber experiencias culturales... ...había que poner nada más que el 1% y no salió... ...a vos te parece, con lo poquito que era el 1%... ...con eso garantizábamos cultura en todos los barrios... ...pero bueno, está buenísima la idea... ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro proyecto? No. No. Ellos. Son gestores culturales acá, ¿eh? Sí, en realidad ellos seleccionaron los proyectos que les pareció. Que están más buenos. Para contar en la radio. Cada chico hizo un proyecto, así que también el saludo para todos los chicos y el incentivo para todos los chicos que también tiraron su propuesta para esta Bienal de Arte. ¿no? Habría que llevárselo al comunero o a la comunera, ¿no? Ya que la sí. comunera era el lugar donde se iba a discutir lo que se hacía en el barrio. Eh, me encantó, buena idea. Bueno, ¿qué más trajeron? ¿Siguieron charlando sobre globalización? ¿Qué más? ¿Falta algo de globalización? ¿No, no, ¿no? No. Ya estamos con globalización. Sí. Bien. ¿Qué les parece ahora? ¿Con qué seguimos? La Bienal, esta de globalización de América Latina. ¿Y qué más me van a contar? ¿Algo más? Ellos habían musicalizado estos proyectos ah, ¿escuchamos un poquito? Sí, a, a ver, ver. Eh, presenten ustedes Qué música habían elegido para cada proyecto El tuyo, contame Yo Cuéntame. elegí eh, uno de Abel Pinto que A es, ver es, Somos uno Vamos a escuchar el, somos... Para el proyecto de los dibujos especiales Con un toque único sí. Yo soy lo que soy y no soy lo que ven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 estaba musicalizando entonces la compañera y vos para tu proyecto de financiar estos talleres de arte, ¿qué le habías elegido? Casey Off vamos, a, ver, vamos a escuchar Yo dime libertad, libertad Hay que joder con los cánones, los hábitos y las costumbres Hay que ser único en la muchedumbre Hay que ser hombre o mujer, según el caso Hay que evolucionar, crecer en cada paso Hay quien ejerce su derecho a las ataduras más Para mí es obligación vivir sin mesura Hay que perder las composturas Y notar que la vida se... Acá me no está la contando la cosas, no entendí nada ¿Cómo es se es llama la este la que canta? Casey of Jazz Bien, ¿y vos qué me querías contar? sobre ah, el artista Cuéntame, historia. dale eh, Casey Off se inició en el mundo del rap Influenciado por su hermano mayor Brutal Con tres años lanzó su primera maqueta en cinta de cassette Rompecabezas Que llamaría la atención de sus coetanos en Zaragoza Dos años después publicó su segunda referencia Dos Rombos Que incluía Soy de Aragón Uno de los temas por el que más lo reconocerían No solo en Zaragoza Sino en el panorama del hip hop en España Mirá qué bueno No lo sabía, vos sabías ya él? El... Mirá que vos sabés de música y no sabías esto. Muy buena información. Y nos falta la canción que eligiste vos para musicalizar lo de los talleres de juego, los juegos, ¿no? Coldplay Viva la Vida. Ok, escuchamos un poquito. Tenemos ritmos diversos acá en Hora Libre, en el barrio. Y bueno, ustedes eligieron un tema para cerrar, como broche de oro, para cerrar este proyecto de globalización. ¿Cuál es? La gozadera. Contame por qué. Porque, o sea, está, estamos, está más o menos... Eh, no sé cómo decirlo. A o ver, está... buscando las palabras. ¿Quién la ayuda? Representando a los países. Ah, mira. Está, está integrada con la globalización. Con ¿Much? todo lo que es América Latina y todo eso. Ok, ¿quién canta? Eh, lo canta Mar Antoni ¿Sí? y gente de zona. Muy bien, escuchamos ahí. Nos vamos entonces con la vozadera. No, vivo, tú quieres, se la yo mira, para antes, ¿cómo te da la señora esa, mi hermano? Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo no, que vamos a cantar. Waarom we je okay, daar nog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 En La Señal te contamos, en serio, la interna de la Asociación del Fútbol Argentino. En La Señal conociste el llamado de un ejecutivo de Clarín a Hermes Biner. En La Señal supiste que Patricia Bullrich fue la persona que habló con Nisman antes de su muerte. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. Jorge, Por eso seguimos en La Señal a las 6 de la tarde en Radiográfica. Frente al apagón informativo encendé medios populares FM ochenta y nueve se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. en Hora Libre en el barrio y estamos acá cambio de equipo hubo entró se fue gente entró gente nueva ¿quiénes entraron al estudio acá? Laila Laila Sofía muy bien Baltasar y Tomás ¿y allá quién está? Candela Cristian Selena y Tiziano. Bienvenidas y bienvenidos entonces. Hicimos un cambiazo y los que estaban acá están ahora ya en la operación técnica viendo de qué se trata ese del otro lado de la pecera. Bueno, ¿están eh, nerviosas, nerviosas? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí, sí, sí. Relájense porque está saliendo genial, así Quiero que está matar. todo muy bien. <risa> eh, quienes se están escuchando les cuento que pueden entrar a ti www.programarec.com.ar y ahí espiar un poquito fotos, proyectos, los programas que vamos haciendo cada viernes en esta y otras radios, así que quien quiera conocer más del proyecto REC, nosotros hacemos radio en las escuelas y hacemos acá eh, radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas, por eso están nerviosos y nerviosas. Pero bueno, ¿de qué vamos a charlar en este bloque? De los 200 años del cruce de, los, de San Martín Bien, Bicentenario del cruce de San Martín Tan, Ustedes están de festejo O sea, 100 años de la escuela Bicentenario del cruce de los Andes ¡Wow! ¿Y qué estudiaron sobre eso? Eh, las cualidades ¿Qué son las cualidades? San Martín ocultaba un espíritu oculto Poseía una, una inteligencia poco común Su vestimenta era muy sencilla Era un hombre maduro, sobrio y preparado para todos los sin 35 años. Sus conocimientos eran más completos que los de un simple militar. Muy joven, y, ¿no? Y la figura de San Martín tiene el primer lugar dentro de la historia circular en las escuelas argentinas y se han conformado la identidad de muchos de los ciudadanos de este estado latinoamer latinoamericano. Bien, el padre de la patria le dicen, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien. Él es muy importante. ¿Por sí. qué hizo cuando cruzó los Andes para qué, saben? Y para liberar, para liberar Chile. Chile. Bien, ¿y cuál era el proyecto político para toda la región? Eh, toda América Bien, había que liberar toda América del yugo español Y entonces ahí era parte de, esa, de, ese, de ese colectivo de personas que hicieron ese sueño Que era un sueño descabellado, loco, porque nosotros éramos pobres Acá en la región había mucha pobreza y España era una superpotencia Sí, sí. Pero le salió, pudieron, ¿cierto? Sí. Pudimos, sí Pudimos, mira, en primera uh -huh. persona muy pudo, bien. Pudo. Ah. pudo Está bien, está bien el pudimos Nosotros pudimos, quienes vivíamos en América eh, Yo quería contarles un poco de las máximas Que le había dejado San Martín a su hija Porque él era un hombre muy honrado Para él, él creía que los modelos eran lo mejor eh, Y le había dejado algunas de las Algunas de las máximas que le había dejado era que humanizar el carácter y ser sensible con, con lo más pequeño que existía con los, con los insectos, cualquier cosa eh, inspirar una gran confianza y amistad pero unida al respeto y, y respetos a las propiedades ajenas eh, que tenía que ser muy, muy educada con la gente que no conocía y hablar poco y, y lo necesario y el amor el aseo y el desprecio al lujo Igual que los políticos de ahora, ¿no es cierto? Qué raro, para ser alguien eh, que sea el padre de la patria no alcanzaba nada más que ser buen soldado, había que tener más, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, él después deja escritas esas máximas para que inspiren a nuevas generaciones, a veces le salió y con otras generaciones no le salió muy bien, pero bueno. Y para que tenga una buena vida. Para que los pueblos tengan una buena sí. vida Bien, ese era un sueño El buen vivir, está bueno El sueño para la patria grande Chicas, cuéntenme Están cuchichando ahí, yo las veo No, porque este perfil de San Martín Para nuestra escuela eh, es, Trae una, una herramienta muy especial Nuestra escuela participa de Un proyecto Que es poner en acción La ley de convivencia Para un mejor vivir en las instituciones educativas Así que eh, redobla su valor para la Escuela 3 estas máximas de San Martín, que nos hablan de un buen vivir y de un respeto mutuo. Y bueno, los chicos te van a contar un poquito este proyecto de convivencia, que es a partir de una ley. Y bueno, ¿estamos, Laila? Dale, cuéntenme. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionan ley número 26.892. Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de conflictividad social en las instituciones educativas. Derechos del niño, del, del niño protección integral de los derechos de los niños y niñas adolescentes. El respeto irre, irrestricto a la dignidad e inde, in, intimidad de las personas. El reconocimiento de los valores, creencias e identidades culturales de todos. El respeto y la aceptación de, los, de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y, exclu y exclusión en las inter interacciones entre los integrantes de la comunidad de educativa. Bien, le cuento a la audiencia que es muy interesante, las chicas tienen ahí directamente el proyecto de ley y la ley sancionada con los certificados de que es una ley... Está bueno, eso quiere decir que es algo que tendrían que estar cumpliendo todas las escuelas, no solamente la de ustedes. ¿Y cómo funciona en la práctica? Porque a veces hay leyes que en la práctica no se pasa nada, no se hace nada. ¿Cómo sería esto? Y las leyes, que, las leyes se van cumpliendo en la escuela gracias a los delegados de cada, de cada, grado. De cada grado. Ah, ok, a ver, entonces, ¿cada ver. grado elige un delegado o una delegada? Sí, de cada sí. grado, a partir de cuarto, no de primer grado, a partir okay. de cuarto. Ok, ¿y cómo se eligen esos representantes? Eh, pues se, va votando, se, votando. se van votando. Se van votando. Anotan un papelito, eh, eh, los se postulan o no se quieren sí, ser es lo que se, se postulan. Sí. ¿Acá hay algún delegado o delegada? Sí, Nos, yo y Tomás, uno los delegados de Séptimo B. Bien. ¿Y entonces, confluyen en un mismo lugar los delegados de los distintos grados? Sí. ¿Y ahí de qué hablan? Vamos hablando de los problemas que, que tiene, cada delegado va presentando sus, los problemas que, que tiene cada grado. Y se van tratando de solucionar entre todos los delegados, de, se hacen asambleas y se van tratando de solucionar. Y no es solo eh, alumnos, sino también maestras o también eh, porteros y... Toda la comunidad educativa, toda la todas comunidad las personas que están sí. en la escuela, está buenísimo sí, ¿no? eso. Ah, también padres, sí. ¿Y algún problema que hayan podido solucionar con esta técnica? Y, y últimamente estábamos tratando de solucionar porque... Había, un, había habido un problema con el fútbol, con la directora sí. anterior, ¿Sí? y estuvimos tratando de pelearla para recuperarlo. Y no pudimos. No. Bueno, me hicieron me... el intento, Hicimos buscaron intento. argumentos. Sí. Bien, el ejercicio está bueno igual. Y escuchen, ¿se ponen de acuerdo en las asambleas? ¿Hablan todos a la vez? No, eh, hablamos Vamos, uno a estamos. la vez, pero hay algunas veces que muchos no se ponen de acuerdo. Bien, es difícil llegar a consensos. Sí, ¿Y hay sí. la misma cantidad de varones que de mujeres o son más varones que chicas? ¿Cómo funciona son eso? Más, son más chicas que los más varones. chicas que varones, mira, más mujeres que varones. Bien, ¿qué otro problema eh, algún estuvieron tratando este año, aparte de, de, del fútbol? Ah, Las el, la violencia que hay el bullying en, el, en los colegios, bueno en el, en especialmente en el nuestro, En el de ustedes, sí. <ríe> sí, eso, Pero está bien lo que decís porque es una sí. realidad de todos los colegios. ¿Y cómo fue tratar eso? Y fue ir tratando de ver eh, Cómo iba haciendo cada, cada problema en específico ¿Sí? Y tratando de solucionarlo Ir presentándolo a la dirección Y que los directores vean nuestro tratado Y ver si, si están de acuerdo Es como presentar un proyecto Para tra trabajar el tema sí Mira vos bueno Ahora vamos a seguir charlando Esto me interesa lo que están contando mucho eh, Escuchamos un poco de música, ¿les parece? Y después seguimos charlando ¿Qué sí. escuchamos? Sí, dale ¿Qué tienen? No sé A ver, ¿vos tenías, dale? Súbeme la radio. Súbeme la radio entonces, aprovechen, suban la radio que empieza el fin de semana, dale. Súbeme la radio. Traeme la alcohol. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente Niet me ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa Ik Bueno, eh, les voy a contar algo sobre Súbeme la Radio. Es una canción que se publicó el día 24 de febrero de 2017, que es cantada en el género de pop latino por Enrique Iglesias, un cantante español. Muy bien. Elegimos esta música porque es muy buena onda para un viernes, se acerca el fin de semana, y está relacionado con la globalización, porque se escucha a sí mismo en la radio. Mira. Mirá que se me había ocurrido esa relación, muy buena. Bueno, estaba con esto de los delegados, los, de los delegados por grado y las delegadas y, y la resolución de conflictos, que es difícil, me decía, sí. llegar a consensos. Sí. Cuando no hay consenso, ¿se vota o queda ahí para seguir charlando? Mm. No, sí, hay que tratar de que siga ahí para eh, seguir charlando para que quede en algo, porque... No se gran... vota, la idea es llegar a un consenso, ir sí. debatiendo, debatiendo y acercándose a sí. Bien, qué difícil. Qué entrenamiento democrático. <risa> ¿Y cómo, cada eh, cuánto tienen que cambiar los delegados o las delegadas? No, no, no cambiamos de delegado. Es hasta. O sea, hasta que es, terminemos. Sí, si es el delegado queda y cuando se va, después se vota el nuevo cuarto grado, tiene que votar un nuevo delegado. Y así van cambiando. Y, ah, mirá. Ah, se van incorporando los de cuarto, los otros ya quedan, porque claro, hay un entrenamiento en esto sí. de. Eh, debatir sobre los problemas, entender cómo funciona una asamblea, que está bueno que no se vayan porque sí. si no, si cambia todo el tiempo nadie aprende, ¿no? Sí. ¿A ustedes les copa o no les copa eso de ser delegados? Está bueno, sí. ¿Está sí. bueno? Sí. Mira, le gusta, le gusta, sí. ya lo veo de delegado sindical a este, Míralo. Bien, ¿por qué está bueno? Y porque tenemos el tenemos derecho de debatir, ¿no? De hacer nuestras críticas y, y eso está bueno, por lo menos, ¿no? Bien, me parece interesante, ustedes saben que si bien hace tiempo que existe la ley de protección de derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, la parte que dice que a los chicos y a las chicas hay que escucharla medio que no venía saliendo muy bien y todavía no, no siempre sale. O sea, ese es un espacio donde la voz de ustedes vale. Sí, sí. Y eso está bueno. Eh, también está bueno porque podemos llevar la, las cosas que necesitan o que quieren decir a los directivos, eh, las personas de nuestro, nosotros tener, tratar de llevarlas a los a los directivos y tratar de solucionarlos. Bien, representar a los compañeros y a las compañeras, sí. a veces no, no pueden, no se animan, no le van a decir a la dire, nada, ¿no? Sí. Está buenísimo, bueno, los felicito, me gusta eso del proyecto. Bueno, cuéntenme primero, ¿cambio de directora? Sí. Hubo momentánea, ¿cómo es, señor? En realidad aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro director Alejandro, que está enfermo. Va a salir, si Dios quiere, va a mejorar prontito. Y bueno, y le damos la bienvenida a nuestra directora suplente, la señora Susana, que nos está escuchando en este momento, calculo que Ale también. Y, y bueno, nada, y la Escuela 13 sigue en marcha, es una escuela que trabaja, todos los docentes <coughs> trabajan mucho y los chicos también, así que, nada, bienvenida Susana y mejorate pronto, Ale. Bien, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿A Susana le vamos a llevar los nuevos conflictos y problemas que hay que resolver? ¿Qué sí, hacemos? Sí, sí, sí, pobre sí. Susana. Que, Susana, prepárate, porque quieren seguir Volvimos debatiendo con, con el fútbol porque no se llegó a un consenso. Te está escuchando. ¿Cuáles fueron los conflictos <risa> con el fútbol? Me interesa el tema del fútbol. ¿Qué pasó? ¿El conflicto cuál fue? Un poquito la violencia. Ah, y o sea, cosas que pasaron. El tema de ¿sí? violencia, rotura de vidrio uh -huh, y, y esa es cosa después ridos, es difícil de repararlo, entonces decidieron ponerle un punto ya por lo menos, claro, sí y ver Stand si by. hay una solución para que eh, siga el fútbol pero no sí si... lejos de los vidrios en principio sí. por ejemplo no, y y lejos, no, no llegamos a un acuerdo pero lejos de los vidrios podría ser un acuerdo sí. Sí. Sí. bien abajo tendría que ser pero no entran el tema es que no entrarían todos los equipos abajo o sea, no, mm. eh, no es que antes es que la... se hacía una rotación sí se hacía una rotación de de los grados que podían ir jugando y cada día un grado tenía pero La cosa es que como somos creados eh, y somos de muchos chicos, cuando jugamos es una banda, es, es un descontrol. Es un, es un mejor mm. ir, eh. <risa> Escuchen, ¿las chicas juegan? No. No, En el medio de todo este caos de los vidrios, de que no hay lugar, de los equipos que bajan, suben, ¿las chicas qué hacen? O sea, no, no, no dejan tienen una, no, no, una pero, parte. Yo abro <risa> no, un, nuevo, uh, un nuevo debate para esa, ese cuerpo de delegados y delegadas de la escuela. Vamos a debatir por qué es el fútbol es solamente de varones, ¿no? Ahora, eh, ahora que queríamos hacer, tipo, volver otra vez al fútbol, eh, queríamos hacer fútbol para varones y para mujeres. ¿no? Estás negociando, a ver no, si no, con eso no, no, no, la no, convences no, no, a la directora. Vos sos un Calle, chanta. Calles, ¿sí? Increíble. Bien, está bien. Sí. sí. La negociación me parece correcta. Eh, chicas, reclamen por sus derechos a jugar también ustedes, ¿o no? ¿Saben jugar? Sí. sí. ¿Vos también? Sí. ¿Allá? No. Sí. No. Sí. ¿Y vos, ¿él? Sí. Sí, sí, sí, sí. No, hay Humboldt. handball. Lo que pasa Opa. es que de todas maneras, más allá de que sea o no sea el fútbol, se ocupan todos los patios, igual no hay lugar. Sí. Ellas tienen para jugar una parte, para jugar. Pero no nos dejan. Pero es re chiquitita. Ah, ¿Ustedes tienen la regla? Bueno, pero también, ¿qué quiere? Bueno, bien, voy a llevar... Yo dejo sentado para que los delegados lleven. La, que que midan la cantidad de metros que le tocaba a las chicas y la cantidad de metros que le tocaba a los chicos y me digan después si es equitativa, sí. igualitaria. La cantidad de metros. Bien. Mira cómo me mira. La cantidad de metros que le toca a las chicas. ¿Es igual sí, que la que pero, le toca igual, a los chicos? Cuando nosotros no. jugamos en el patio de abajo, que es grande, sí. jugamos una parte de la mitad a los varones y la otra mitad juegan a las mujeres. ¿Es verdad lo que dice, chicas? Sí. Una sola vez hicimos eso Una sola vez, cualquiera Está complicado, ya estamos en asamblea señor. Ya estamos acá en asamblea no, Nos gusta igual eh, Nada, ahí hay un tema para seguir debatiendo Que a quién le toca el patio Y qué juegos pueden jugar las chicas Y qué juegos juegan los varones Y cuáles se pueden compartir Y acá las compañeras están de acuerdo conmigo Igual te cuento que, que la escuela Va poniendo alternativas Por ejemplo, hace muy poquitos días Y siempre se renuevan La escuela abastece a cada grado de juegos de mesa. Ah, bien. O sea que hay otra, no es la única alternativa del fútbol. La escuela y la cooperadora eh, colaboran, este, también los maestros lo hacemos, llevando juegos de mesa como para que ellos... También haya como espacios alternen, para hacer. Claro, con otros juegos. Y cada grado tiene su caja de juegos. Eh, hay que ponerse de acuerdo. Sí, ahí te, los van a estar mirando con cara de que qué bueno los juegos de mesa. Sí. <risa> es bueno es los juegos. No son hay que son muy juego. divertidos los juegos sí. de mesa. Pero ellos juegan al metegol. Eso es Mucho en el poco peor jugamos al metegol, nos encanta el metegol. Bien. Bueno, interesante lo de esto de la convivencia y pensar en los conflictos. ¿Algún otro conflicto que haya tenido resolución de otros años que se acuerden? No. Que me quieran compartir. Uno que estábamos jugando al fútbol. Bueno. Dale con el fútbol. Este, y las chicas estaban haciendo hincha. Y después como que las chicas como que se estaban peleando por, está, está, Estaban haciendo hincha de nosotros Sí, qué aburrido Y después está, subimos al grado y se estaban peleando Mirá Estaban cagando palos. <risa> pero es verdad no. se, está, era, Había como era, rivalidad era de era equipos River Boca? Sí Pero Boca es séptimo Boca. B y River es séptimo A, ¿entendés? Sí. Ajá, Ajá. Chicas, qué aburrido Pelearse por hacerle hincha a, a los Martins Van la pelota <risa> pero... ahí y encima se si pelean ustedes no va No va No va eh, el resto alguno fue alguna vez delegado, no quiso, alguno fue votado, no no quiso, no, solamente Tiziano y solo yo No, sos? porque solamente sí, esto. Tiziano estuvo ahí. Sí, él es el suplente de Tiziano. Ah, mira. Sí, y Florencia acabó. Sí, pero el to... es el de... eh, pero todo esto todo esto sobre el tema de los delegados eso se empezó recién este año, no hace Claro, entonces anteriores. a ustedes tocó justo no, no proyecto nuevo. Proyecto nuevo. Bueno, lo felicito, muy bien. Eh, ¿Séptimo grado ya están preparándose para terminar? Sí, sí. sí. Vale. Sí, no, no. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Están pensando qué van a hacer. Mendoza. Ah, caramba, un viaje a Mendoza? En eh, octubre, en octubre. octubre. Mira, sí. entonces tienen en septiembre... El viaje regresado. No, espera, en no septiembre hay... la fiesta del, del centenario de la escuela. Sí, fiesta sí. del centenario. Me dijeron que me iban a invitar y nos quedan un par de saludos. Vamos a escuchar los saludos. Eh, bueno, yo soy Marcela, maestra de la escuela. Eh, muy orgullosa de poder enseñar acá ya que también soy egresada así que bueno, en el centenario un beso para todos y espero verlos en, en la fiesta Hola, me llamo Lucía Sanabria y quiero decir lo que más me gusta de la República de Chile son los directivos, los maestros y mis compañeros al final de la partida. Y ahí entonces los saludos por el centenario. Una maestra que fue egresada, wow, que fue egresada de la escuela. Eh, nos faltan saludar a alguien que cumple años, ¿no? Sí, eh, sí. le mandamos un saludo grande a la señorita Marcela eh, Ostinelli, eh, que cumple años hoy y la queremos mucho. Eh, bueno. Que la pase lindo. Bien, que los cumpla y, feliz. <risa> <risa> que los cumpla. feliz. <risa> y también y también saludos a los pibes ahí de séptimo a los chicos abrura que a los demás bien que están, ¿están escuchando ¿o sí están escuchando bien entonces saludos a los chicos de séptimo que están escuchando y, y y se nos acaba el programa les quería preguntar si tienen planes para se acaba el séptimo grado y el año que viene qué va a pasar ¿Alguien sabe? Sí, secundaria. Jubilar, secundaria. No, no, no nos jubilamos, secundaria. <risa> ¿Pensaste cuál? Eh, todavía no. Todavía no. ¿Alguien no. ya tiene más o menos? Un... Yo ya tengo, quiero ir y estoy tratando de entrar al otro Kraus. Mm, al otro Kraus, vas a tener que estudiar, ¿eh? ¿eh? Al Campito. ¿Al Campito? Al Campito, Normal 5. Normal 5, bien. Al Normal 5. Al Normal 5. Al Bien Morris. Bien. <risa> bueno, Flare, ¿vos no, pensaste ya...? privada. Una escuela privada. Mm. Escuchen, les hago una pregunta, ¿eligen porque tienen hermanos mayores o porque les gusta la escuela que están eligiendo o porque les queda cerca? A mí porque yo tengo un primo en la escuela. ¿Vos y yo tengo como eh, siete, seis hermanos que fueron todos <risa> mismo Te, te el toca ya tío está. primo todo. Bien, ¿las que vos elegiste el normal? Sí. ¿Y por qué elegiste el normal? Porque me dijeron que ahí es una escuela de maestros, yo quiero ser maestros. Ah, yo fui a un normal, es una escuela de maestros, tenés razón, a mí mirá? me gustan los normales. Yo fui a otro normal, pero a mí me gustan los normales. Y yo fui, la verdad, por mucha influencia de mi papá, me... fue como fuimos eligiendo y me dijo, mira, esta escuela es muy exigente, si salís de ahí vas a salir muy preparado y dije, quiero ir a esa. Wow, quiero ir a, quiero ir a esa. A esa. Bien, bueno, los quiere? planes, todavía les queda entonces la fiesta, el viaje ese, ¿a dónde...? Mendoza. Ah, Mendoza. Mendoza. Pero eso no es, viaje, no es viaje de egresados. ¿Qué es? Es un viaje de, de estudio. Está bueno, pero bueno, sí. va a funcionar sí. también en como viaje de, ¿no viaje de egresados. es en diciembre. En ah, ustedes en en se la no... pasan de, de joda este año, señorita. No, en noviembre. Haz sí, noviembre. noviembre. A Córdoba. Sí, a Córdoba, disculpe, disculpe. Está bueno, séptimo grado, ¿eh? Se viene con Tuti Sí. Bueno, a ver, el viaje de estudio a Mendoza. Sí. Sí, bien, y después Córdoba. Sí. Córdoba, y después la fiesta de egresado. Y después lloran, se extrañan y después viene el secundario. Sí. sí. sí. Bien. Lindo año les toca, Lindo. muchas gracias por haber compartido con nosotros todo esto que están estudiando, está buenísimo que quienes escuchan Radiográficas sepan todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que los chicos y las chicas estudian, debaten, charlan, proyectan, saber cuáles son los proyectos y los sueños de los chicos para la secundaria está bueno, a veces siempre cuentan las cosas feas, viste, que le pasan a los jóvenes, así que esto es otra versión y está buenísima. Eh, muchas gracias. ¿Algún otro saludo? ¿Me falta algo, señor? Eh, no, eh, me parece que ya te contamos todo. Todo. Este quiero quiero agradecer una vez más este, esta oportunidad que le, que le dan a la escuela 13 de poder participar de este proyecto y me parece que con ellos cierra un ciclo porque ellos fueron de las primeras camadas que vinieron. Claro, vivieron. está buenísimo. Y, y a pesar de los nervios y de los huecos, eh, hay una evolución en este actor social radial que ellos formaron adentro de ellos y me parece muy importante que hoy los chicos entren a la adolescencia con otras herramientas felicitaciones felicitaciones para todo el grado para séptimo, para los dos séptimos muchísimas gracias a la Escuela República de Chile y nos vamos con un poquito de música ¿eh? esto fue Hora Libre en el Barrio Maluma, Baby Apenas al heel solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si sí somos reinos, y así nos queremos. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. No ik importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato En lo hacemos rato. lo hacemos rato. lo hacemos En lo hacemos rato. nuestro no depende de impacto. Disfruté solo siente el impacto. El boom boom que te quema, ese cuerpo de sirena. Tranquila, que no creo en contrato. siempre Y si con pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos feliz, en los cuatro que el cuarto, FM89.3